Volantazo informativo, nos vamos para el sur de la provincia. Eh, vamos a conversar unos minutos con Claudio Ullman, él es actual director de Turismo eh, y Producción de 25 de Mayo, pero también es el candidato intendente por el FREJUPA. Y queremos conocer qué a ver qué es lo que está pasando en la política de 25 de mayo, una ciudad que siempre sale en los diarios capitalinos por las causas penales eh, que tiene eh, un exintendente como es David Zapobravo, pero nunca sabemos verdaderamente qué es lo que está sucediendo allí, uno de los pueblos que tiene una producción hidrocarburífera este, importante y, y que hay que empezar a conocer. Muy buenos días, Claudio. Hola, muy buenos días. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Describime, bueno. este, bueno, ¿cómo te planteás para, para candidato a intendente? Eh, bueno, la verdad que es una, un gran desafío, eh, pero a la vez también como, como todas las cosas que uno a veces se propone en la vida y, y, y se convierten como en un anhelo, un sueño, eh, Con, con esas expectativas como, como, como lo encargamos a, la, a este desafío, ¿no? Uh -huh. eh, para mí es un sueño, que siempre como, como joven y, y vecino de esta localidad eh, lo, esperé que algún día si tuviese la oportunidad, digo, como me gustaría. Y bueno, sí, por ahí se fueron dando las condiciones y, y hoy por ahí, bueno, soy, soy el candidato de, del partido justicialista que también para mí es eh, la, verdad, la verdad que algo que... Me, Que, que me llena de honra también. ¿Sos, sos, peronista, ¿Sos peronista desde siempre? No, no desde siempre. Eh, digamos, siempre he, he participado eh, desde diferentes sectores sociales, he estado activo siempre participando eh, de la comunidad, pero bueno, hace un, un par de años como empecé a querer... A querer me, me gustaba la política, pero bueno, no me había involucrado, o sé sea que empecé a tomar la decisión de empezar a involucrarme, Y bueno, empecé a estudiar y a, a tratar de conocer los, los diferentes espacios y bueno, me sentí identificado con, con la doctrina del Partido Justicialista y, y me, bueno, me, me empecé a involucrar de lleno en, en esta causa y, y hoy estoy, bueno, trabajando por, por en este espacio. ¿Cuántos años tenés, Claudio? Tengo 37 años. Y, y, y antes, de dedicar, antes de ser director de Turismo y Producción, ¿qué hacías? Bueno, eh, antes de ser director de turismo, bueno, trabajé en la actividad privada en, en la hotelera. Y, y bueno, siempre también he estado relacionado con el, con el tema de las de la iglesias, eh, participando de esa forma socialmente, relacionándome con la comunidad. En las iglesias. Ajá. Hay, sí. hay las iglesias evangélicas. Sí, la, bueno, yo de, en realidad, eh, también formo parte de, de lo que la, de lo que es el, el cristianismo, uh -huh. pero de la iglesia, en miembro de la iglesia de Jesucristo los Santo en los últimos días. Uh -huh. Uh -huh. ¿Sí? De hecho, fui misionero en su tiempo. Tuve claro. la posibilidad de ir a otra, como a otro país, digamos, a servir. A, eh, así que también fue una experiencia muy linda que me, me marcó mucho también. ¿Y cuál, eh, ¿y cuál es, es tu que, proyecto político? Bueno, eh, nosotros desde el tiempo que bueno, el 2016 que estamos trabajando en la, con la gestión de Abel eh, realmente bueno es, es, es muy lindo esto de poder eh, participar de una gestión y conocer desde adentro el manejo de un municipio porque bueno comúnmente cuando, cuando la ves afuera eh, siempre la cree que todo es mucho más que todo es fácil ¿eh? o es mucho más fácil de lo eh, porque no hacen esto, porque no hacen aquello y cuando estás adentro te das cuenta que Realmente no es tan fácil, que hay muchas instancias y hay muchas cuestiones burocráticas que si uno quiere hacer las cosas bien eh, y como corresponden, toman su tiempo de, de desarrollarse. Eh, toda esa experiencia, toda la, toda la posibilidad que he tenido a partir de, de, de esta área de turismo, de conocer a lo largo, a lo ancho, el de 25 de Mayo, sus recursos, eh, la gente... Eh, con la que me he podido relacionar, relacionar en diferentes aspectos. Nosotros tenemos un programa de turismo que es muy abarcativo en, en muchos sentidos de la localidad, eh, que va desde una, un programa que desde de la huella de la producción, la huella del petróleo, la huella de los colonos. Entonces, como nos involucramos en muchos aspectos de la localidad con diferentes situaciones y bueno. Eso la verdad que ha sido una experiencia muy, muy linda para mí, eh, de poder conocer la historia, los recursos, la gente, del lugar. Eh, y bueno, me, todo eso me ha ido llevando año tras año a entusiasmarme con, con querer seguir haciendo cosas para la localidad y querer transformar muchas de las cosas que todavía tenemos pendientes. Eh, Por ejemplo, o sea, ¿cuál es? Eh, bueno, yo soy de la idea de que de transformar a 25 en, en realmente que el, que el turismo y la producción sean eje estratégico de desarrollo de la localidad eh, y creo que en eso podemos avanzar muchísimo más, eh, creo que bueno, eh, durante el, el, estos periodos que ha estado el Intendente Abel Abeldaño ha consolidado muchísimas eh, necesidades que tenía el municipio básicas como de organización y de de orden, digamos, eh, dado que estaba en una situación bastante compleja eh, allá por el 2015, y, y creo que esto le, nos da una posibilidad a quienes tenemos la oportunidad hoy, eh, jóvenes, eh, jóvenes ya eh, de, de la localidad de, que, que hemos estado participando en la política, de poder eh, tener un piso sólido para desarrollar muchísimas cuestiones eh, pensando en el futuro del de 25 de mayo, y creo que el turismo, la producción... Eh, y bueno, eh, muchísimos aspectos que, que hay acá y recursos que hay en la localidad se pueden potenciar para generar más trabajo, generar eh, más oportunidades de desarrollo. Así que eh, ha sido una, una experiencia muy linda para poder uh -huh. visualizar todo eso y poder pensar en, en propuestas para todo eso. Además del petróleo, ¿qué otras fuentes de trabajo hay en 25%? Y bueno, 25 también tiene una, una fuerte impronta productiva en toda la zona bajo riego, el desarrollo que hay de, de la actividad privada eh, y bueno, también la zona de secano que también hay, hay, hay mucha, mucho ganado eh, vacuno y también eh, caprino. Entonces hay muchísimos los recursos netamente paisajísticos que tienen lugar ¿no? eh, también que, que dándole valor agregado, se pueden realmente convertir en fuentes uh -huh. de, de trabajo y de desarrollo económico para la localidad. Así uh -huh. que hay, eh, hay muchísimas, muchísimas cosas muy lindas para, para poder aprovechar, y aprovechar obviamente este, este recurso que, que hoy tenemos en la localidad, que es el petróleo, ¿no? para poder potenciar estas actividades a futuro... Que, que van a ser necesarias para generar más fuente de trabajo. Uh -huh. El petróleo eh, fija precios, ¿no? Levanta el precio, el precio de la tierra, el precio del, del, del combustible, de la, sí. de la, de la comida este, que hay en el pueblo. ¿Todas las personas que viven ahí pueden este, sostener esos costos de vida? No, eh, siempre. O sea, para, para el que no tiene la posibilidad de trabajar en la actividad petrolera, significa un desafío, ¿no? Eh, poder por ahí convivir con, con precios un poco más altos de, de, de, lo, de lo común, ¿no? Uh -huh. eh, ese, es, ese es otro gran desafío que también tenemos por ahí, ¿no?, en ese, en ese sentido. Eh, por eso es, es la, la impronta de querer eh, generar eh, nuevas, nuevas economías que puedan generar otros ingresos y a partir de esos recursos que tenemos en la localidad que sabemos que están ahí, que se pueden potenciar, que se pueden revalorizar, eh, generar nuevas fuentes de trabajo para, otro, para que cada familia pueda tener nuevos ingresos en sus hogares también, ¿no? uh -huh. Claudio, te agradecemos estos minutos con Radio Kermés. No, gracias a ustedes y gracias por, eh, por la entrevista. Y, y bueno, eh, la verdad que participar de la política en, en, esto, en la democracia es algo muy lindo, eh, más allá de los resultados, eh, y tener la posibilidad de poder eh, Proyectar un, el, el, lugar que, sobre el, el lugar sobre el que uno vive, es, es, la verdad que es algo muy lindo que, que creo que esta, esta oportun, esta, este tiempo me da la oportunidad, así que muchas gracias. Gracias. Conversamos con Claudio Ullman, él es director de Turismo y Producciones, este, candidato, candidato a intendente por el Frejupa el 25 de mayo, evidentemente su proyección tiene que ver con, con el desarrollo de de 25 de mayo este, en tanto zona turística ¿no? y las nuevas producciones, pero de verdad que eh, cuando una habla con una docente o con una persona, un laburante este, que no es del petróleo, Y te dicen que se pone peluda la cosa. <risa> se pone, ya llegó Francisco Fernández, por eso me río, porque me está haciendo señas. Eh, señas este, espurias y no santas. Eh, se pone peluda, digo, sostener el, el, la calidad de vida cuando es el petróleo el que te, el que te maneja los costos. Ya venimos. <risa>